Buen empate, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que Olbois jugó de visitante en Pico contra Independiente de Pico. Y tenemos comunicación telefónica con Mauricio Rambur, director técnico de Olbois, eh, para que nos cuente un poco acerca de esta semifinal y, bueno, del partido de ayer. Mauri, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González, Pali Cucharini, te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien. Un, un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, gracias, Mauri. Un gracias. abrazo. Eh, ¿Cómo fue lo de ayer? 0 a 0 es un buen punto, ¿no? Eh, sí, sí, tomando en cuenta el resultado, jugando en, en semifinales, partido de, eh, durísimo ante, ante un rival que, que la verdad que, que tiene una, una idea muy clara de juego, eh, prácticamente viene jugando casi dos años eh, con el mismo entrenador también, y bueno, a ese plantel también le han sumado eh, jerarquía, como es el caso de, de, de Tradernera, así que nos íbamos a encontrar con, con una cancha bastante complicada en, en el sentido del piso, en el cual no, no, no podíamos eh, generar por ahí esa intensidad, ese ritmo de partido, esa dinámica que, que a nosotros nos gusta y oh, también poder iniciar desde abajo, poder tener un, un volumen de juego importante pero bueno, lamentablemente no se pudo, entonces tuvimos que apostar a, a jugar mucho largo, a ponerle la pelota en campo rival y bueno eh, independiente por ahí, sí, generó las la mejores situaciones de gol eh, eh, a través de, por ahí, de, de, de pelotas paradas y de, de, de algunas transiciones rápidas que, la, que las manejan bien. Muy bien, bueno, ¿y te, esto te hace pensar eh, diferente el partido de vuelta? El que van a jugar la semana que viene, el domingo que viene. Sí, sí, sí, seguro, eh, vamos a tener que hacer foco en eso, vamos a tener que trabajar bien. Eh, en, en por ahí, en, nosotros, de, ¿de qué manera podemos tratar de de generar más oportunidades, de poder lastimarlo más, creo que, que ayer nos, nos faltó eso, y bueno, eh, tenemos cuatro o cinco días para, para prepararlo el partido de, de la mejor manera. bien Es todo un tema el piso, eh, Mauri. Eh, y, sí, por ahí eh, nosotros estábamos acostumbrados, por ahí, gracias a Dios el Ramón Turner se, se ve bien, y, sí. y bueno, eh, eh, cuando vos juntás jugadores de, de, de buen pie... Eh, y además de, de buen pie tienen, tienen precesión, tienen velocidad eh, se, se, se pueden generar muchas mucha oportunidades eh, y bueno, por ahí a, ayer no, no, no, fue, no fue ese el caso, lamentablemente el piso de Independiente no estaba bueno, pero bueno, no hay excusa eh, porque ellos también, eh, también tienen buen, buen pie, creo que por eso también acá en el Ramón Túnez va a haber un partido abierto en el cual los lo dos proponen, los lo dos intentan asociarse, triangular y Y bueno, creo que va a salir un lindo espectáculo y la, creo que el desarrollo del juego va a estar en, en poder defender bien el equipo que, que defienda bien y eh, se, va, se va a llevar la serie. ¿Tenés el equipo completo para el partido de vuelta? Sí, sí, no, no, no sufrimos ninguna baja. Eh, tampoco eh, teníamos a Cecani con cuatro amarillas, pero ayer no, no le sacaron, así que eh, podemos contar con, con todo el plantel. Está a disposición para... Creo que se va a jugar el sábado. Bien, ah, bueno, es para, para estar atento. ¿Por qué? ¿Por elección de All Boys o algo? No, no, porque comienzan los Juegos de la Araucanía, Araucanía. y el domingo hay dos partidos en, en cancha de de All Boys, entonces, bueno, la, la idea de un principio de la diligencia de Olboy es poder jugarlo el sábado. Bien, bueno, el, el sábado arranca los Juegos de Araucanía, el domingo ya estaría debutando el fútbol en la cancha de de All Boys. ¿Cómo está Mauro Barreiro? Y Mauro, lamentablemente, no lo vamos a tener para este provincial. Eh, ya está haciendo los trabajos de rehabilitación, eh, le sacaron la bota. Eh, así que bueno, de a poco va a empezar a hacer trabajo aeróbico, muy, muy, muy despacio. La, la idea es que llegue bien para, para hacer una, una buena pretemporada, para poder encarar el, el federal amateur. Bien, pero ya sabés que eh, incluso en caso de que pasen a la final, eh, tampoco vas a poder contar con él. No, no, no, no. lamentablemente no, porque bueno, esa, esa operación lleva, lleva una recuperación eh, bastante prolongada y bueno, los lo tiempos lamentablemente no, no dan. Eh, Mauricio, ¿te gustan las estadísticas? ¿Las sí, series? sí, me encanta. Sí. Eh, bueno, nuestro amigo, compañero de trabajo acá de Radio Kermés, eh, Julio. Julio Santarelli, eh, sí. es un especialista en todo esto, Y hizo un informe y te ubica a vos como eh, el mejor técnico con mejor porcentaje en los últimos 11 años de All Boys. Tenés casi el 70%, ¿eh? con sí. 71 partidos dirigidos y 44 triunfos, 17 empates y apenas 10 derrotas. ¿Qué te parecen los números? Eh, bueno, sí, la verdad que en Julio me, me, me había pasado eso. ¿Ah? Eh, cuando, cuando lo vi, eh, la verdad que que uno se llena de, de satisfacción, se llena de orgullo, porque, bueno, es, es producto de, de, del trabajo. Eh, uno, la verdad, que cuando encaró este proyecto con, con Olboy, eh, que, que por ahí me, me tocó en una parte muy temprana de mi carrera, porque nada más tenía la experiencia de, de, de Unión de Reglos, eh, La verdad que con todo el cuerpo técnico lo, lo hemos encarado con, con mucha responsabilidad, con mucha disciplina y bueno, eh, es totalmente fruto del trabajo y también de, eh, de, de, de la predisposición de, de los jugadores. La verdad que eh, yo como técnico tengo, tengo mucha gratitud hacia, hacia los jugadores porque eh, son los que llevan a cabo la idea, son los que le ponen el lomo todos los días en el entrenamiento y bueno... Eh, Todo, todo ese trabajo te vuelvo a repetir, y después se ve reflejado y bueno, sí, la verdad que eh, te vuelvo a repetir, es un, un gran orgullo, una gran satisfacción poder, poder tener eh, esa estadística y bueno, ojalá que, que la podamos seguir eh, estirándola. Y cuando, cuando agarraste el Boys, eh, ¿te, te, ¿esperabas así un presente así? Eh, ¿De que te vaya bien? Eh? Sí, mira eh, yo el otro día casualmente lo estábamos hablando con los chicos, eh, mm. cuando llegué a Olboy, justo ese año no se jugaba federal y Olboy venía de, de perder con, con Ferro de Pico en el provincial, 4 a 0 creo allá en, en Pico, una derrota durísima en el cual Olboy se había preparado para ese provincial también para, para poder llegar más arriba y, y bueno, creo que quedó fuera en cuarto de final. Eh, se fueron muchos jugadores hubo una sangría importante en el plantel y bueno, cuando llegamos ahí eh, los chicos me demostraron que, que querían seguir eh, ganando con un espíritu de competencia terrible y bueno ahí con, con Martín, mi ayudante nos tuvimos que poner a la altura de la circunstancia y, y empezar a, a trabajar de esa manera y bueno, planteamos un equipo muy competitivo, tratamos de cambiar algunas cositas para, para motivar al plantel y Y bueno, y ahí se fueron dando las cosas. Eh, apenas comenzó la, la liga, se la peleamos de punta a punta a Independiente de Dobla, el cual eh, Dobla también era un equipo muy respetable, había mantenido la, eh, la base del equipo que llegó a la final del Provincial, perdiendo con Ferro Pico. Eh, después, al otro año, arrancamos temprano jugando el Federal, un Federal en el cual conseguimos dos do victorias importantes, dos victorias históricas en, en Ingeniero Guay y en, y en Bellavista. Eh, después, lamentablemente, Ese sueño se truncó con, con La Barría, el cual Ferro es un, un gran equipo, terminó llegando acá a la final y perdiendo con, con Círculo Tamendi. Y, y los chicos es, eh, apenas subimos al micro, pasaron media hora ahí ese viaje a La Barría y, y ya me preguntaban a cuánto punto estaba Rivera. Así que bueno, el objetivo fue alcanzar a Rivera, lo alcanzamos y nos quedamos otra vez con la liga. Y, y es así, ¿viste? el equipo te va llevando con, con, con ese hambre de... De competencia, con ese hambre de seguir consiguiendo cosas y nosotros tenemos que estar a la altura. Uh -huh. ¿Eso es laburo, el laburo del cuerpo técnico o es algo innato de, de, del grupo jugadores que tenés? Digo, porque es una le de las lecturas que se puede hacer de esta estadística, ¿no? Diez partidos perdidos en todo este tiempo que llevas dirigiendo el Boys. Habla de un equipo que quiere ganar, ¿no? En la Liga Cultural, en el Provincial, en el Federal, donde le toque jugar. Eh, eh, te reitero, ¿es, ¿es algo innato de los jugadores, de, del grupo jugadores que tenés o, o es un laburo que se hace del cuerpo técnico? Sí, sí, te, te vuelvo a repetir, ¿viste? son jugadores que, que, que no te permiten relajarte eh, este, con, con hambre, con espíritu de competencia, te vuelvo a repetir y bueno, siempre nos planteamos objetivos y bueno eh, ahora este caso es, es tratar de, de, de pasar esta serie con, con Independiente de Pico eh, eh, son chicos que, que llevamos prácticamente dos años sin, sin descanso, sin vacaciones entrenando prácticamente doble turno, y, y bueno, eh, eh, después, por eso te vuelvo a repetir, eh, esas estadísticas marcan lo, lo, lo que es el trabajo y y, y bueno eh, y las ganas de, de, de seguir compitiendo. Bien, bueno, eh, primero será pasar Independiente de Pico, pero eh, si tenés que elegir del otro lado que viene Winifreda, Racing de Castex, Sí, sí, bueno, no, no, todavía no, no me quiero enfocar en, en nada, solamente en mi cabeza tengo, Independiente. tengo el partido de, de, de Independiente y bueno, eh, tenemos que, que mejorar mucho, así que, que esta semana también va a ser eh, para nosotros bastante importante en, en cuanto a, a preparar el partido con Independiente, uh -huh. te voy a repetir, es un gran equipo, un gran rival que... Que, que lo respetamos mucho porque tiene una, una identidad de, de, de juego muy muy muy identificada y juega, juega muy bien, además de, de grandes individualidades. Así que eh, vamos a tener eh, eh, una semana linda para preparar bien el partido. Y bueno, nosotros sabemos que, que en Cancha del Boy también tenemos, tenemos mucho protagonismo, tenemos una localidad fuerte, así que vamos a tratar de, de hacerla sentir. Bien. Bueno. ¿Estás pensando digo, alguna variante táctica para ese partido? Y por ahí ahora es muy, muy temprano, temprano, pero vamos a ver, eh, hoy a la noche nos juntamos con el cuerpo técnico, analizamos los partidos, vemos que por ahí en qué, en qué cosas estuvimos bien, en, en qué otras cosas eh, estuvimos mal y tenemos que mejorar, así que bueno, por ahí, eh, a partir de ahí puede, puede surgir a, alguna variante o no. Sí, además ya conocen el rival, eh, ya lo enfrentaron, así que este, por ahí surge alguna... Sí, alguna sí, novedad. seguro, sí. seguro, por eso mismo. Mm. Eh, y bueno, eh, eh, creemos que eh, que nosotros tenemos que, tenemos que mejorar. Eso sí, eh, eh, creo que Independiente eh, eh, nos no, no generó oportunidades, sobre todo más de pelota parada. Uh -huh. Y bueno, y después eh, eh, eh, tenemos que defendernos mejor y, y bueno, sabemos que acá nosotros vamos a tener que asumir algunos riesgos porque vamos a salir a buscar el partido, por eso mismo tenemos que estar eh, atentos en cómo quedamos atrás y cómo marcamos en ataque. Claro. Muy bien, bueno, le agradecemos a, eh, a Mauricio Rambur estos minutos con nosotros en, en la mañana de Kermés. Fue empate 0 a 0 ayer en el partido de Ida y la revancha tiene eh, la posibilidad de, de, de definirlo como local seguramente el sábado, ¿eh? como nos adelantaba Mauricio. Mauri, gracias, eh, te mandamos un abrazo. Sí, gracias, gracias, Juan, Pali, un abrazo grande para todos. Y Hasta un luego. chao bueno. chao.